El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Modena. Tres amigos de la dulce libertad, sus se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura, Drurú, Cascazo y García Oliver, llamados los soledores de desprezo. fue por casi a un fue una aventura de cas soy garcia garla netras Gracias. Buenas noches, Ruido Rebelde, en el aire como todos los lunes, mucha música para compartir con ustedes. Y empezamos con un temita de Chicho Sánchez Ferlosio, que es un cantautor, que este tema viene de un documental que hicieron película de, de, de Buenaventura, Durruti con Ascaso, con García Oliver, que era entre anarcosindicalistas, que bueno, que lucharon la guerra civil, y dos de ellos murieron, uno en Barcelona, otro en Madrid, y otro murió en el exilio aquí en Buenos Aires. Bueno, y si querés... Comunicarte con nosotros podés hacerlo al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 1561540359. Bueno, hemos llegado a Bloque Ibérico Lo que vamos a escuchar es un poco de Crash Estamos hablando de una banda de Vigo Que compartió un split con, con los famosos The madrileños. madrideños eh, Y lo que vamos a escuchar es una banda que ha compartido cartel con mucha gente Como puede ser Agatocles, como puede ser Omni, como IAF Uprising, un montón de split compartidos Y un montón para una banda con mucha escena Y lo que vamos a escuchar es un disco del disco de, de compartido de El split de The Nack con Proyecto Terror Seguimos con más punk ibérico. Lo que habías escuchado antes era Proyecto Terror, banda de Crash Green. Esto fue del Split, editado en 1996 con la banda madrileña Denac. La canción que escuchaba se llamaba Guerra Ruidosa. Y lo que vamos a escuchar ahora es un poco de pan, así ambientado como en el pan inglés, sobre todo de los Zucasú. Bandas tan comprometidas. Y tan potentes con un pan bastante rabioso. Y lo que vamos a escuchar ahora es Disturso 77 que sacó un disco que se llama Vuelven Otra Vez en el 97 y lo que vamos a escuchar es el tema Carta al Juez. Esta semana en el reporte de la escena nuestro americana vamos a arrancar haciéndote conocer una banda peruana de la escena limenia, banda que viene to tocando hace varios años, estamos presentándote una canción que se llama Moralista, que sacó Desarme en su disco Involución, disco relativamente nuevo, sacado en el 2009. Seguimos con más música de Nuestra América, en este caso de Perú, nos vamos a ir a Brasil a escuchar una vieja banda llamada Patria Armada. En este momento ya no están tocando esta canción que vas a escuchar, salió originalmente en un tributo a la legendaria banda Garotos Podres y se llama Suburbio Operario. Seguimos con más escena de nuestro continente. Nos vamos a ir de Brasil a Venezuela a escuchar Camaleón, una banda de ska, jazz, que viene tocando hace bastante tiempo. Vienen tocando desde el 2001. En ese año grabaron la canción que vas a escuchar, que estaba en un compilado de bandas ska de Venezuela. La canción que vas a escuchar se llama Tetris. Rockshop, Rock remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151 Rockshop Rock Bloque Metal Música violenta Para un mundo agresivo Y lo que vamos a escuchar a continuación en el bloque metal va a ser la mítica banda Sepultura con más cabalera antes de que se fuera a La canción que vas a escuchar se llama Dictatorship. De... ¿Cómo estás? Hola, todo bien Quería ¿Estás ahí? contarte ¿No estás? Que fui hasta la casa Bueno, chao, me voy De tu hermano Enviar Uy, no responde Tomate tu tiempo Escribinos a micrófono Arroba FM Moreno Estación de comunicación A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. las palabras se liberan del papel en el aire de la radio escritos en el aire poesía y música para terminar el día martes a las 22 horas en FM Moreno por tu estación de radio oír. Oír. estudiar radio Cursos gratuitos con salida laboral, producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Taller de seis meses con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiarradio.com o al 15 61 32 0407. estudiar radio durante todo el mes de junio Requisitos Mayor de 18 años Sin trabajo en blanco Cada día me miro. Vivimos en un mundo que tiene muros Y esos muros han de estar vigilados por hombres armados ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás Nosotros usamos palabras como Honor, código, lealtad Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Contra el abuso policial e institucional. Policial e institucional. Informate. Informate. Bueno, esta semana en este espacio antirrepresivo vamos a estar haciendo una convocatoria el día viernes 25 a partir de las 4 y media en la Plaza San Martín va a haber una jornada contra la represión y la impunidad radio abierta, expositores, un stand informativo esta actividad es organizada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional en el comunicado de prensa Lo que expresa Correpi es lo siguiente. En el marco de una compleja situación que afecta a los sectores más vulnerables, la represión es una política de Estado destinada a garantizar la opresión a través del control y el disciplinamiento social. Esta forma represiva está dirigida sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase. Está dirigida... ...fundamentalmente a los pobres... ...y dentro de ellos a los más jóvenes... ...que son la gran mayoría... ...más del 90% de los muertos en cárceles... ...y comisaría... ...de las víctimas de la tortura o del gatillo fácil... ...son jóvenes pobres... ...en el distrito como expresión de estas políticas... ...confluyen las crecientes... ...racias realizadas en los barrios periféricos... ...donde el abuso de poder... ...de la mano de las golpizas policiales... ...los atropellos que sufren... ...aquellos que son parados... para ser identificados por pinta o para justificación de estadísticas policiales en la zona céntrica así como las víctimas de asesinato de la fuerza de seguridad de gatillo fácil como fueron los lamentables casos de Sergio Casal, asesinado por un policía de la Federal Sergio Argañaraz, asesinado por un gendarme Miguel Da Silva, asesinado por el policía local Juan José Álvarez Christopher Torres, asesinado por Luis Ayunta, un policía delgada ...o Cristian Vallejo asesinado también por un policía local. Por esto, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional... ...está convocando el día viernes, recordemos, viernes 25 de junio... ...a partir de las 4 y media de la tarde en la Plaza San Martín. Y lo que vamos a escuchar, el tema antirrepresivo de la semana... ...se le va a llevar displasia de, del disco que sacó en el 2002... ...este disco del que estamos hablando... Se llama Hasta la Victoria Siempre y el tema que vamos a escuchar se llama Fuerza de Seguridad.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 Casual fiambres. Picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Caso fiambres. Nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Caso fiambres. 9 de julio, 335, Moreno Sur. Gráfica 2000. Gráfica 2000. volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica, Gráfica 2000. 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. realizas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Esta semana en el bloque de las rarezas globales vamos a estar compartiendo una banda de Finlandia. Recordemos que Finlandia comienza a desarrollar la escena punk hardcore prácticamente en paralelo con escenas como la inglesa o como escenas en Estados Unidos. No Es una escena que ha dado gran cantidad de bandas como Chaos, como Riste Stick, En este caso los Lamas comienzan tocando allá por 1978, van a sacar en 1980 su primer 7-inch. En este caso la canción que vamos a escuchar fue editada en 1982, al mismo tiempo que la banda estaba separándose por aquellos años. La canción que vas a escuchar se llama Tulebar Bueno, nos vamos a ir de Finlandia a Rusia, precisamente a la ciudad de San Petersburgo, donde surge esta banda llamada Grenower, que ya tiene seis discos en la calle, banda realmente de culto dentro de la escena metalera de Rusia, la canción que vas a escuchar se llama Confident. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de estilo, dejamos el furioso death metal de Grenauer y de Rusia. Nos vamos a ir a escuchar un poco de ska punk, ska core a Italia, a escuchar Red Ska, banda muy activa dentro de la escena ska core italiana, banda con mucho compromiso social, letras políticas, formados allá por el 2001 en la ciudad de Rumanía. la canción que vas a escuchar no estaré de escolta. Pick one. Bueno, seguimos con más rarezas Globales, con un poquito más de ska. Vamos a ir ahora de Italia a Francia a escuchar los Scarface, gran banda de la escena parisina, la canción que vas a escuchar, In Town. Hip, hip! Hip, hip! idée pense que vous le souhaitez la fête vous espérer et c'est bien sûr ce qu'a fait ce que vous avez misé et testé, on va pas s'quiter tout est prévu on est habitué malgré des centaines de dates se sont bien virées pour être des Il faut qu'on soit parés à toute éventualité Mais ça va démarrer, on va vous réchauffer Et avant le final vous demanderez pitié La chaleur va monter, les petits shirts vont tomber Et tant pis pour les filles si elles restent habillées Ça y est c'est commencé, et vous allez hurler Car nous ce qu'on attend de vous c'est que vous chantiez avec nous Au restaurant Ça débarquait et, et dans les gros enceintes là, Il y a déjà échissé buenas noches ¿qué tal Gaby? ¿cómo estás? hola queríamos adherir desde ya al a la movida que están planteando para el viernes ¿no? y pensar en en hechos que den más continuidad ¿no? no solo cuando nos matan un pibe ¿no? que de hecho es así nos matan a diario un pibe pero además también miles van van siendo presos digamos presos eh durante largo tiempo y Esto es un tema de, ya de un problema de enfermedad para nuestra sociedad, ¿no? Eh, es comparable, digamos, con la muerte también, el estar encarcelado. Y bueno, que es un tema que, que estamos tratando de hablar. De hecho, en, en el barrio donde yo trabajo, es catonas ¿no? Entonces tenemos este problema constante. Eh, ¿Nos podrías contar un poco cómo viene la situación, cómo se está dando en el barrio de Las Catonas, eh, lo que ocurrió, todo? Claro, El, el problema que tenemos, ¿no?, que es sistemático las muertes de gatillo fácil en este barrio, como en muchos barrios de Moreno, ¿no?, con, con lo que estaban ustedes planteando, pero muchas muertes incluso, digo, son invisibilizadas y ni hablar la cuestión de la, de la cárcel, ¿no?, que es lo que lo que pasa a diario y lo que se está endureciendo con este gobierno que se dice los de, de los derechos humanos, ¿no? Eh, bueno, esto es sabido que hace unos meses, bueno, denegaron este tema de las escarcelaciones, o sea la ley penal se está poniendo cada vez más duro esto que ustedes estaban planteando ¿no? cada vez más clasista para los sectores populares o sea no no hay un preso que, que esté relacionado a todo el tema de los secuestros extorsivos a los narcotraficantes no y hay racias continuas ahora lo estamos viendo en lomas de moreno ¿no? con toda esta movidas que hacen eh, las madres sentido no por el problema que hay con en relación a las adicciones y sin embargo la, la La cuestión de la prevención, obviamente, es lo que lo que el gobierno hace es poner una justicia justamente preventiva, con esto de las prisiones preventivas, ¿no? Hacia sectores que están pasando una situación de exclusión total, ¿no? Bueno, Gaby, te agradecemos la comunicación telefónica, eh, y desde ya cuando quieras acercarte al estudio con algunos otros uh -huh. vecinos o compañeros del barrio para poder compartir más de cuál es el cuadro de represivo que se vive en la mayoría de los barrios del conurbano bonaerense, pero particularmente sabemos que en Catonas la situación es más que grave, ¿no? Ajá, es constante el tema de la, de la tortura, bueno, de los apremios ilegales. Nosotros denunciamos hace un año aproximadamente que está detenido un, un muchacho, digamos, que fue torturado en su departamento y él siendo víctima, él es el que sufre, insisto, la, la prisión preventiva, entre comillas, ¿no? Así que, bueno, y esto, ¿no? Y nosotros convivimos a diario con los asesinos sueltos, ¿no? Y hay, hay una cuestión también del consenso de la sociedad, ¿no? Pidiendo más seguridad. Es algo que tenemos que reflexionar seriamente, ¿no? Esta sociedad adulta, entre comillas, y la tolerancia que estamos que estamos teniendo ante estos hechos. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Es, es importante en eso... Eh, hay que volver a leer, me parece, el comunicado que hizo la Correpi con respecto a lo que pasó en Bariloche, ¿no? Eh, esta tolerancia, esto, esto es lo que estábamos reflexionando en Catona los otros días Con tantos muertos, nosotros digamos No no salimos a hacer movidas que realmente hagan ruido no Que generen conflicto en la sociedad Por eso me parece que lo del viernes es importante Y que tendríamos que pensarlo para poder hacerlo en continuidad no Esto de salir a la calle y, y todos los días en nuestro lugar de laburo ¿ver? Sí, seguramente es una tarea... por delante avanzar en cuanto a la organización antirrepresiva. Agradecemos bueno. la comunicación telefónica y estamos en contacto... No, ustedes chicos, ustedes por, por estar con estos temas, la verdad que buenísimo. Así que bueno, gracias, estamos Hasta en luego. comunicaciones Bueno, de aquí un abrazo. <risa> Lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, esta semana vamos a compartir una banda que según mi colega es la mejor banda que ha dado el punk. En la escena argentina estamos hablando nada más y nada menos que de Soretor, banda ya disuelta, emblemática, banda que perteneció a todo lo que fue la movida de la resistencia heavy punk allá por los años 90, la gente de Poder Negro. La canción que vas a escuchar de Soretor se llama... Te espero mi mierda de su disco Crestas Asesinas. Si la tú tienes corazones sobre todo un pantalón a y mucha tanta devoción Yo te paso por el Bueno, vamos llegando al final y un final con todo, a todos clásicos del punk, pero el punk de verdad, no no, de la mierda de Ataque 77 y todo eso, sino que nosotros difundimos el punk de verdad, nos acordamos de bandas como Soretor, nos acordamos de bandas como la que vas a escuchar a continuación, los Mocos. Sí, bandas que pasaron a la historia más que por los medios, por el contenido, grabado de cassette a cassette, sin medios, que no había internet, no había nada, y llegaron hasta el día de hoy ya rescatados ahí de, de tantos sitios como, como bandas que hemos escuchado también con de, como Lama, puede ser anteriormente en el tema antirrepresivo, clásicos del punk. Sí, bueno, y nos vamos a ir con esta mítica banda del interior de la provincia de Buenos Aires, de el, la ciudad de Bragado. Vamos a escuchar Grita Por Tu Vida y con esto nos vamos a ir despidiendo. Seguramente el viernes nos veremos con algunos y si no el lunes nos estaremos escuchando nuevamente. Así que hasta la semana que viene.